Se fue el torneo de selecciones más antiguo del planeta Y nosotros, otra vez Manijas, manijas con la escaloneta Minuto, Minuto América. América Porque la copa se vive En las radios comunitarias y universitarias el triunfo en los penales de Canadá frente a Venezuela, Lionel Scaloni empieza a pensar el once de una argentina que se jugará la ropa en semis justo en el día de la independencia el cansancio de la seguidilla de partidos en una Copa América de campos de juego muy malos pone interrogantes en lo físico, más allá de que al técnico le guste esperar hasta último momento a priori, parece ser que los 11 en saltar a la cancha en Nueva Jersey contra los de la Hoja de Maple serían Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Pero insistimos con el dicho popular, aseguro se los llevaron preso. Así que hay que esperar hasta mañana. El miércoles será la otra semifinal, luego de la goleada de Colombia 5 a 0 frente a Panamá y de el triunfo desde los 12 pasos de Uruguay frente a Brasil, cafeteros y charrúas con técnicos argentinos definirán el segundo pasaje al partido definitorio del próximo fin de semana.